Segundo libro de Crónicas, capítulo dieciocho. Tenía pues j o s a f a t riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a j o s a f a t rey de Judá, ¿Quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió, Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además dijo j o s a f a t al rey de Israel, Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a cuatrocientos profetas y les preguntó, ¿Iremos a la guerra contra Ramón de Galaad, o me estaré quieto? Y ellos dijeron: Sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero j o s a f a t dijo: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a j o s a f a t Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco. porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió j o s a f a t No hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, Haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y j o s a f a t rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y s e d e q u í a s hijo de Kenahana, se había hecho cuernos de hierro y decía, Así ha dicho Jehová, con éstos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, Sube contra r a m o t de Galaad, y serás prosperado. Porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: y aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos que hables bien. Dijo Micaías: Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo: Micaías. ¿Iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, Subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Y el rey le dijo, ¿Hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo, He visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, Estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo: Oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿Quién inducirá a Caba, rey de Israel, Para que suba y caiga en Ramot de Galaad. Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que puso delante de Jehová, y dijo, Yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿De qué modo? Y él dijo, Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, Tú le inducirás, y lo lograrás. Anda, y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces e z e q u í a s hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿Por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, He aquí tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: Tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a j o á s hijo del rey, y decidles: El rey ha dicho así: Poned a éste en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: Si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: Oíd pueblos todos, Subieron pues el rey de Israel y j o s a f a t rey de Judá, a r a m o t de g a l a d y dijo el rey de Israel a j o s a f a t Yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete de ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenían consigo, diciendo, No peléis e con chico ni con grande, sino sólo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a j o s a f a t dijeron, Este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Mas j o s a f a t clamó, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas, disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero, Vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol.